Un abrazo grande a la distancia. Estamos con Hernán Salinas acá en el estudio. Acá con mucho frío. A vos te veo de remera de manga corta. Pero el frío de ahí llega aquí. Muy, muy ya atenuado después de una semana. O sea que me preparo. ¿Qué edad? Qué, edad? ¿Qué temperatura tienen ahí? Mira, el, varía de 32 nah. a 20. Acá tenemos menos de 10 grados. Estamos realmente en, en temperaturas muy, muy frías Tuvimos más frías incluso eh, Plinio, lo que sigue también eh, bastante intenso En, en, en cantidad de, de información en, en Brasil Tiene que ver con, eh, pa, para arrancar, no con el tema COVID eh, Se habla de un número de, de muertos y un número de casos Realmente que impactan ¿no? en, en, en Brasil eh, es un tema que supongo que ocupará la agenda permanentemente. Sí, sí Diego, la, en realidad es una tragedia lo que estamos viviendo aquí en Brasil. Esto ya se, se prevía porque la política sanitaria es una política genocida, uh -huh. pero cuando llega la realidad es siempre un golpe. No, Los números oficiales se aproximan de más o menos 130.000 muertos, pero en realidad... los epidemiologistas estiman que, es, que son más o menos 180 mil, 50 mil a más de las cifras oficiales. Bien. O sea, una, una tragedia realmente fuerte y es difícil ver algún brasileño que no conozca a alguien que, que haya morido, digamos, o que el familiar uh -huh. haya, a, a, haya morido por el COVID-19. Bien, eh, el, nosotros hoy decíamos... ¿Qué, ...qué importancia o qué magnitud tiene el COVID... ...en relación a otras enfermedades... ...digo por la magnitud de Brasil... ...Brasil es obviamente un país gigantesco... ...en cuanto a dimensión y en cuanto a población... ...y decíamos que acá en Uruguay por lo menos... ...obviamente en otro contexto en cuanto a la pandemia... Eh, ...había muerto menos gente por causas respiratorias... ...que otros años, porque el confinamiento... Eh, ...el poco contacto que hubo entre las personas... ...justamente por prevenir el COVID... había alterado algunas cuestiones vinculadas a la, a la salud. En Brasil esto está medido, o por lo menos a nivel general, ¿se habla de esto, del impacto que tuvo, si era de todas maneras preocupante o, o, o si más o menos acompaña lo que pasa todos los años? No, no, aquí, aquí en Brasil eh, las cifras que hay es que todas las enfermedades Eh, la mortalidad de todas las enfermedades han aumentado, uh -huh. porque como hay una saturación del hospital, eh, hay poca posibilidad de atender las otras enfermedades, cáncer, problemas de circulatorios, y, y, y las enfermedades, digamos, que son endémicas uh -huh. en la sociedad brasileña. Entonces la crisis sanitaria brasileña en realidad es superior al problema del covid porque el coronavirus acaba generando, agravando una crisis sanitaria que ya era, digamos, grave antes mismo del COVID. Bien, eh, Plinio, ¿cómo sigue toda la, la situación política de Brasil? Con, eh, de, teníamos varios capítulos vinculados a, a Bolsonaro, a esa nueva estrategia de Bolsonaro de realizar algunos virajes en, en su política, Eh, de generar algunos espacios, digamos, de política de cara al pueblo, por, por hacer cortes gruesos, ¿no?, en lo que decimos, para con eso generar eh, algún tipo de, de cercanía y cambiar el, el, el tono, digamos, en que es mirado su gobierno. ¿Cómo sigue esa situación en, en Brasil? Mira, eh, la, el, el, el, el giro de Bolsonaro... hacia el Parlamento por imposibilidad de dar al golpe que cambia la naturaleza del gobierno Bolsonaro ¿no? la semana pasada tuvimos un confronto entre Bolsonaro y Paulo Guedes, uh -huh. que es el ministro de la economía porque Paulo Guedes propuso una política de, de, de renta emergencial eh, que sacaba plata del pobre para financiar el miserable, y Bolsonaro lo ataca públicamente y dice, mira, yo no voy a sacar plata del pobre para dar al, al miserable. Lo que fue un golpe fuerte, los mercados reaccionaron, porque los mercados son todavía más a la derecha que Bolsonaro, ¿eh? pero que, que, eh, que representa un poco la, una especie de un grito de Bolsonaro a la burguesía. Si quieren que yo trabaje con el Parlamento me tienen que dar mínimamente algún margen de maniobra uh -huh. porque las reformas liberales nuda y cruda exigen que se cierre el Parlamento No, esto no fue dicho como lo, yo lo estoy diciendo, pero esto fue el recado que Bolsonaro mandó a la gente, necesito algún respiro fiscal para poder manipular la gente, no no es posible Lo que quiere decir que Bolsonaro, al contrario de lo que yo sospechaba, no era la ultraderecha de su gobierno. La ultraderecha es Paulo Guedes, es el mercado. Bolsonaro está un, un puntito más a la izquierda que la ultraderecha. ¿eh? Esto es interesante también, si me permite, Diego. Sí, claro. Eh, porque da bien el cuadro de la política brasileña. ¿Cómo se manipula el pueblo? Dividiendo la clase obrera. ¿Cómo se divide la, la clase obrera? Eh, tirando el pobre contra los trabajadores con derechos. ¿no? Lo que yo llamo del miserable contra los remediados, lo que tienen algunos, algunos derechos. Eh, y esto la derecha lo hace muy bien aquí en Brasil con la política clientelista que con Lula asumía la, fo la forma de bolsa familia y ahora asume la forma de, de del auxilio emergencial de Bolsonaro. Lo que par solo para concluir, lo que quiere decir que para la izquierda el gran reto aquí en Brasil es cómo unificar el miserable, el pobre y el remediado, el conjunto de la clase contra el capital. Bien, esto está quedando muy claro. Aquí. Hoy el, el Folia eh, publica eh, un, una etapa, digamos, vinculada a las reformas administrativas. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué importancia tienen este tipo de reformas hoy en, en, en la economía y en, y en los sistemas de, de gobierno de, de Brasil? Mira... Es, esto es el, el desdoblamiento de lo que veníamos hablando antes cuando bolsonaro dice mira yo no voy a sacar plata del pobre para darle al miserable pero como él no no no está en el no se cogita la posibilidad de sacar plata al rico lo que sobra es sacar plata de los remediados y privatizaciones y esta es la agenda del gobierno Reforma administrativa, sacar derechos de los funcionarios públicos y disminuir la calidad de la política pública para tener plata, para poder hacer fisiología con los miserables. ¿no? Y, pero todo esto, el gran interés que es el Amazonas de, de plata, que va a, para pagar la deuda pública, en esto no se toca, el debate público ahí ni siquiera menciona el problema. Entonces son problemas conectados, Diego. Bien, mencionabas ahí el, el Amazonas, ¿no? Eh, eh, lo hablabas en sentido figurado, trayendo así una analogía, pero el Amazonas ha tenido en los últimos días, por lo menos a nosotros nos ha llegado, alguna importancia en cuanto a las, a las nuevas políticas, en cuanto a, a las nuevas formas de entender también esa zona de, del planeta, porque es de Brasil, hay una parte que le, le corresponde a Brasil, pero es considerado... por todo el mundo, como una de las partes más importantes desde el punto de vista medioambiental del planeta. Contanos un poco cómo se vive esa situación, con estos cambios, con este progreso de determinadas formas de agricultura y de ganadería también, sobre esa parte del territorio. Mira, Brasil vive una crisis ambiental dantesca, realmente dantesca, porque en la, la posición Que, que la División Internacional del Trabajo reserva Brasil y yo creo que a toda América Latina es de una especialización en productos primarios. Bueno, esto transforma el Cerrado y la Amazonía en frentes de expansión del capitalismo en Brasil. Entonces lo que estamos viendo es una devastación, pero realmente in, increíble. Y, y ahora el gobierno Bolsonaro fue muy presionado por la comunidad internacional, que es hipócrita, porque es ella que nos coloca en esta posición en la División Internacional del Trabajo, pero al mismo tiempo ella quiere que se preserve la Amazonía. Entonces el gobierno reacciona haciendo, digamos, algunas movimentaciones de cómo se si va a moderar la devastación, pero la realidad en el terreno es muy muy dura, los compañeros que viven en Amazonas Acre, Pará, están realmente desesperados porque lo que se ve es que la floresta quema y quema de manera muy muy fuerte este es un problema en realidad humano, internacional y que sería muy bueno que, que tuviera la máxima Uh, visibilidad uh -huh. y si ustedes quieren yo les puedo indicar compañeros para que hablen de la situación concreta de la Amazonía, claro. porque toda vez que los escucho, eh, quedo muy muy impactado, porque realmente es una cosa terrible lo que pasa ahí, sí, ahí hay, hay varias, varios temas que nos importan que obviamente aceptamos ese, ese, ese, eso que nos estás eh, dando como posibilidad Plinio Eh, está el tema medioambiental, está el tema del trabajo también, de las condiciones de trabajo, hay eh, cambios realmente muy, muy importantes en esa parte de, de Brasil que se están denunciando y está el tema de, las, de los colectivos eh, autóctonos, de los colectivos originarios que también están reclamando por esas tierras que les están siendo usurpadas, ¿no? en muchos casos a sangre y fuego. Este, y, y el fuego no solo de, de tiros, también fuego real. Este, así que obviamente nos interesa esa, eh, esa, ese contacto y, y, bueno, y obviamente tener también a través tuyo esa mirada política ¿no? sobre lo que está ocurriendo en, en esa parte de Brasil. Sí, sin duda alguna... Eh, lo La, la realidad ahí en, en, en la Amazonía es muy grande, es, hay que ponerla en un contexto, ¿no, Diego? Sí. La verdad es que el, la, el proyecto de la burguesía brasileña, y yo creo que latinoamericana otra vez, es transformar nuestras economías en una especie de nueva colonia, ¿no? Entonces, aquí eh, es una economía mucho más simple, depredadora del medio ambiente, y que exige... un trabajo muy mal remunerado. Entonces, a la violencia que se hace en el medio ambiente corresponde una violencia equiparable en relación al trabajo. Y es esto lo que se está verificando en la Amazonía de una manera bruta, casi que directa. no La el, el, la, el, la revitalización del trabajo esclavo, ¿no? formas de supervivencia, super, explotación del trabajo muy, muy duras, que se imaginaba ya superadas, ¿no? Esto es todo parte de un conjunto solo. Muy bien, Plinio. No sé si hay algún otro tema que te interese a vos plantearnos en esta, en esta jornada. Eh, a nosotros obviamente que, que este tema que nos planteas lo vamos a seguir y vamos a tratar de establecer contacto con, con algún compañero de, de esa zona. Mira, Diego, aquí en Brasil la crisis es general, muy fuerte, Estamos realmente en una barbarie y, y el, el, para que los compañeros de Montevideo tengan, digamos, en la política brasileña también, atención lo que pasa en Río. Río está con el gobernador me, suspenso, suspendido, no afastado del cargo y, y con con probabilidad de ser preso uh -huh. y con el alcalde de Río de Janeiro también con sospecha de ser preso. Eh, afastado del, digamos, con amenaza de ser afastado del carro. Entonces la, la crisis económica durísima salió el resultado del primer trimestre, la economía brasileña cayó casi 10%, una crisis de desempleo gigantesca. Entonces aquí la crisis avanza uh, fuerte en todas las dimensiones. Muy bien. Plinio, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y bueno establecemos contacto el jueves próximo. Muy, muy bien, y de aquí les mando un calorcito brasileño, Por que favor, pase luego el frío. Que estamos un, un abrazo precisando. a todos los, los compañeros uruguayos. Un abrazo, gracias, gracias. hasta luego.